¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En La Máquina de Eureka. La Máquina de Eureka. Música hasta por los codos con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La, la Máquina de Eureka. La Máquina de Eureka. La Máquina de Eureka. La Voladora Radio en Franca y Abierta Rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a. Atzingo Automotriz Ubicado en Camino San Juan Atzacualoya, número 1 Santo Tomás, Atzingo, Tlalmanalco Estado de México, teléfono 55-45-06-71-14 ¿Cómo va todo melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Urecas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. la semana se va volando y estamos otra vez otra vez en el miércoles de la máquina de urecas qué bueno que qué bueno que hoy escogimos este a este compositor porque va, va bien el día está algo lluvioso aquí en la meca meca hoy miércoles entonces el, se presta se presta para, para hablar de alexandre vamos a hablar hoy de un compositor director arreglista y, y productor en especial en, en el cine eh, francés de ascendencia francesa y griega que ha sido reconocido ya en su haber con dos premios Oscar y un montón montón montón de nominaciones a los premios César a, a los premios Grammy y a muchísimos a muchísimos más varias distinciones de las que tiene este señor colaboraciones por todos lados en muchos rincones del cine no nada más en Hollywood Y bueno pues entremos directo, directo al tema. Vamos a hablar hoy de Alexandre Desplat. ¿Quién es Alexandre Desplat? Esto que suena al fondo es Mystic River de Alexandre Desplat, un poquito de la, de la primera etapa como compositor de este señor, de este gran señor. Y bueno pues entremos en materia. ¿Quién es este señor? ¿Qué es lo que hace? ¿Por qué es tan interesante? Pues Alexandre Desplat nace en los 50 en Francia obviamente, es de ascendencia griega y francesa porque sus papás, su padre griego y su madre francesa, se conocen curiosamente en Estados Unidos se casan, deciden mudarse a Francia y pues de esa relación, de esa bonita relación, nace Alexandre Desplante toda su infancia se la pasa estudiando música, como muchos otros ejemplos que hemos tenido aquí y a la corta edad de 6 años empieza a estudiar piano, a los 9 años comienza a estudiar flauta y a para los 12 ya está estudiando violín Comienza en, en esta aventura loca de hacer música muy, a muy temprana edad, con lo que le da la facilidad para entrar a varios conservatorios, tiene una educación formal musical y empieza a componer, empieza a componer piezas instrumentales. Como muchos compositores de, pues quizás de la época y quizás de su país, está influenciado fuertemente por el jazz, porque el jazz... El jazz vino a cambiarlo todo, señores, y es, es, bien, es bien bonito ver, ver cómo de repente todo se conecta, ¿no es cierto? Cómo de repente algo que nace en un lado puede influenciar tanto a una persona que está del otro lado del mundo. Eso es algo que a mí me parece bien interesante. El jazz nace en Estados Unidos, viene de África y de repente puede influenciar a un niño en Francia. Eso es algo bien interesante. Eh, bueno, tiene toda esta formación, empieza a tocar en, en, en la escena local y... Posteriormente se decide integrar al mundo del cine Al mundo de las bandas sonoras Al mundo de, de la composición para, eh, para filmes y para artes escénicas Porque es bien interesante explicar sobre Pues la, car la carrera de Alexandre Desplata es un poco ordenada por así decirlo Es como, el, como los pasos lógicos que hay que seguir Un, un poquito la, el ejemplo de estructura que hay que tener para una carrera En este tipo de, de negocio, ¿no? en este tipo de industria Porque empieza a trabajar componiendo para comerciales. Él, él hace esta composición para comerciales, después eh, composiciones para series de televisión. Y hace, hace, hace un trabajo bueno en esto porque pues, alguien, alguien que no hubiera hecho un trabajo suficiente para estos sectores difícilmente sería llamado para producciones más grandes. Eh, la, la primera etapa en, en los 80s y 90s no está muy bien documentada Es difícil de, de, de encontrar tal cual las grabaciones Porque son películas, obviamente, francesas y de bajo presupuesto Entonces es difícil encontrar todas las grabaciones si sí las hay, hay varias Es difícil encontrar todas las grabaciones que hay eh, de esas películas Las bandas sonoras Porque usualmente eh, lo que pasa es que la música del cine se distribuye masivamente, por así decirlo, en producciones grandes, ¿no? en producciones que tienen el, el recurso suficiente, el capital suficiente para poder darse esa, pues ese lujo, porque no es una necesidad realmente dentro de la película eh, darle un álbum a, a, a la banda sonora, no es una, una prioridad dentro de la película. Entonces, la, los que usualmente lo hacen son quienes tienen el recurso o pues quienes tienen eh, los contactos suficientes, los productores suficientes, como para poder llevar esto al plano del, de la grabación musical y al plano de la distribución. No, no es el caso siempre, como en muchas películas de, de clase B. Aquí quizás haya que aclarar un poquito que cuando decimos clase B no es un menosprecio, sino hablamos más bien de presupuestos. Habla, hablamos de, de, del capital que hay para poder producir una película porque... Hay películas de clase B, muy entre comillas, que tienen un contenido increíble y que son preciosas, de cabo a rabo. Hay muchas otras que son de clase A, por así decirlo, que tienen los, los recursos suficientes eh, y pues son películas un poco, que tienen muchas carencias en muchas cosas. A lo mejor son muy ricas en efectos especiales, son muy ricas en, en, pues en publicidad, en mercadotecnia, pero tienen muchos huecos, ¿no? Hay de todo en la, en la viña del cine. Pero, bueno, hablando de toda esta cuestión de, la, de las películas de clase B, pues es difícil encontrar a veces este tipo de, de grabaciones. Seguramente las hay. Eh, por ejemplo, en internet es muy útil buscar a través de los sitios oficiales como, o, o de los sitios como, como YouTube, claro. Eh, pero buscándolo desde las extensiones de la del país, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando de películas francesas, quizás nos metemos a YouTube Francia y empezamos ahí a buscar. Entonces, si alguno, si alguno de, de ustedes tiene de repente curiosidad por eh, buscar alguna de las cintas que vamos a mencionar, pues la, lo puede hacer por su cuenta, o claro, puede acudir a las cuentas de la máquina de Urekas, que es donde vamos a estar poniendo siempre los enlaces y las recomendaciones de las bandas sonoras más destacadas de este autor. Bueno, pues vamos a entrar un poquito a la siguiente etapa de la vida de Alexander Splatt. Ya ...trabajando dentro de la industria del cine... ...pues... ...él es autor de... ...a la fecha, bueno al 2007 se contó... Eso, ...eso es importante porque... ...lo mencioné en una entrevista... ...para el año 2007, ya con varios años de carrera... ...él ya cuenta en su haber con 100 composiciones... ...para bandas sonoras... ...lo que es un número nada despreciable... ...obviamente no todas las, las bandas sonoras... ...de esas películas... ...están tan bien documentadas como algunas... ...pero donde empieza a tener un poco más de fama porque en un momento gira solamente dentro de la industria francesa, europea y de repente empieza a saltar a otras industrias no? les empieza a parecer interesante el trabajo a otros directores de otros, pues de otros países eh, es el caso de, por ejemplo, pel películas como Lee mis labios o que, que ya es una producción eh, estadounidense me parece que es mitad estadounidense, mitad europea, si no mal recuerdo O como el caso de películas en, en, en España, el caso de películas ya de este lado en Hollywood. Y una de las películas destacadas quizás de la primera, no de la primera etapa como tal de Alexandre, sino de la primera etapa en la que empieza a cobrar como esa fama que le empieza a impulsar a otras, a otras, a otras cosas, a otros, a otros presupuestos seguramente, pues es este tema de la película de Benjamin Button. Alexander Desplat tiene una facilidad para la sutileza, la, la música que, que él nos regala usualmente es de un tinte muy sutil, tiene una forma muy sutil de pintar panoramas y atmósferas que está muy presente en Benjamin Button, es una película que necesita, necesitaba Alexandre Desplat. Vamos a escuchar el tema de Benjamin Button y lo comentamos después. Esto en el fondo es el tema de El Curioso Caso de Benjamin Button, película de David Fincher, protagonizada por Brad Pitt y por Kate Blanchett. Eh, es interesante este tipo de, de adaptaciones porque es una adaptación de un libro a una película y aquí entramos en, una, en un asunto de la... Del, Del producto artístico interdisciplinario en donde adaptas un material a otro contexto, por ejemplo un libro a una película y después una película a música y podemos hablar mucho de esto, pero vamos a irnos primero a un, a un corte. No sin recordarles que el apoyo de servicios funerarios a la población en situación de vulnerabilidad eh, tiene las siguientes características. El gobierno de México a través del sistema nacional DIF brinda apoyo para cubrir servicios funerarios a personas y familiares sujetas a asistencia social o en, citas, en situación perdón, de vulnerabilidad. La cobertura es nacional y su trámite es gratuito. Para obtenerlo hay que enviar un correo a atenciónciudadana.gov.mx con el nombre completo de la o el solicitante y de la persona fallecida, domicilio, teléfono de contacto y razones por las que se hace la petición. Se debe de contar con el certificado de acta de defunción. Los servicios que cubre son los siguientes. Rescate del cuerpo de la persona fallecida, preparación con vestimenta proporcionada por la familia, traslado a la agencia funeraria o domicilio, velación en domicilio o capilla, inhumación o cremación. El apoyo también lo pueden solicitar personas migrantes, áreas de trabajo social, hospitales, fiscalías de justicia e instituciones públicas y privadas de asistencia social que tengan la tutoría del la o el fallecido o la disposición del cuerpo. No hay peticiones grupales o a través de partidos políticos, ni para quienes cuenten con un apoyo similar. Para mayor información, llamar al 55-3003-2200, extensiones 3700 y 3702, de lunes a viernes de 9 a 18 horas, y 53-94 a las, las 24 horas, todos los días de la semana. Volvemos. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en la máquina de urecas. La máquina de eurekas. En esta radio no somos azules. Oh. Oh, oh, oh. No, no. Tampoco somos tricolores. tricolores. Razón. No, pues. Y mucho menos somos amarillos. Ah. Ah, ya, ya. En la voladora radio preferimos ser una página blanca página, para ah, todos los colores. América. América. América. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 4 y 19 minutos. 97-3 De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquitara del Barrio. ¡Me estás oyendo inútil! ¡Atranxapan!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 La Voladora Radio. Todas las historias posibles. X H E C A, La Voladora Radio. La Voladora Radio, H E, -E ameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, radio comunitaria. La Voladora Radio 97.3 FM. en franca y abierta rebeldía.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 la nueva fuerza política de México llegamos para impulsar la fuerza de las y los jóvenes, la fuerza de las mujeres y la igualdad, la fuerza del medio ambiente, no somos ni de izquierda ni de derecha, somos centro progresistas, somos el partido de la fuerza de miles de mexicanas y mexicanos, como tú y como yo no venimos a pelear, sino a construir con fuerza, súmate y lograremos con fuerza un México que es más grande que sus problemas Fuerza por México, el partido fuerte de México en Morena, estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad. En el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. Morena.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 La voladora radio. En franca, en franca y abierta rebeldía. Y abierta rebeldía. Hemos vuelto amigos a la máquina de urecas con Vicente Monroy. Música hasta por los costos. Continuamos. Volvimos, escuchábamos antes de irnos al corte eh, un poquito de Alexandre Desplat, escuchábamos el tema de Benjamin Button, decíamos que las sutilezas se le da bien a, a Alexandre y ya, ya podemos tener aquí ciertas ideas claras del de estilo musical de composición y de dirección que tiene Alexandre Desplat. Primero eh, hago énfasis en esto de composición y dirección porque No siempre el compositor dirige a la orquesta eh, que graba los temas. A veces se contrata a un director aparte. Porque, bueno, básicamente la dirección y la composición son mundos muy, muy, muy diferentes. Un director eh, de orquesta básicamente está tocando eh, a toda la orquesta. Le está dando la unificación eh, que necesita la interpretación. Esos movimientos que hacen donde Marga va marcando el compás. Eh, con una mano usualmente va marcando el compás. Con otra mano va haciendo indicaciones de dinámica. Eh, hay partes que tienen que sonar más útiles y las va indicando. Va indicando las entradas. Cosas así. Y pues requiere un poco del entendimiento de la, de, de la obra. Y la claridad de recursos para poder transmitirle qué es lo que necesita... Eh, valga la redundancia, que es lo que necesita transmitir el compositor a los músicos de orquesta y es un mundo totalmente aparte de la composición, el caso de Alexander Desplat, eh, en muchas de sus bandas como Benjamin Button y como muchas otras eh, se encarga él también de dirigir y por ejemplo dirige en Hollywood, dirige eh, con la Sinfónica de Londres con la Sinfónica de París y bueno, este señor tiene una habilidad para, para dirigir Tremenda también, se, se puede escuchar en las interpretaciones. En tanto a la composición ya podemos hablar un poquito más del estilo que tiene. Y escuchamos que es una parte central de su composición el uso de piano, el uso de violines y de los tonos graves de las orquestas que son eh, usualmente acentuados por los metales y las, y las maderas. O sea, se eh, hace los trombones y o las tubas y los fagots y contrafagots de la orquesta, dando esa sensación de... Esa es la sensación característica de, del estilo de Alexander Desplat Además de armonías, eh, puntos cardinales no nos pondremos muy técnicos Pero son armonías muy, que se ocupan mucho en, dentro de las bandas sonoras Y que otros compositores hacen, echan mano de esas armonías Algunos, como Danny Elfman, las utilizan de una manera mucho más pronunciada Alexandre las utiliza de una manera más sutil, pero que igual nos regala este aire de fantasía propio de las armonías que se ven tanto dentro del estilo de Danny Effman. De ahí que lo escojan para, pues para lograr ciertos efectos dentro de la audiencia en películas pues que tienen que ver mucho con cuestiones de fantasía, como es una, pues la odiada y amada por muchos saga de Crepúsculo. Eh, Alexandre Desplat se encarga de la música de Crepúsculo. Lo interesante de. Pues no nada más a nivel Hollywood. Hollywood es un, es un gran punto para hablar de este tema. Porque pues es quien usualmente mueve los, los recursos grandes, los capitales grandes. Y se puede... Puede darse una película que quizás no tenga tanto contenido. Que sea una película... Eh, la, las dicen, les dicen por ahí palomeras. Películas palomeras. no Que son películas de pues que están hechas solamente para entretener, para contar una historia fácil que, dura, que te entretiene por dos minutos cosa que yo no creo que esté mal, honestamente a mí me, me parece que la honestidad del discurso que haya que darse es mucho más importante que los recursos que utilizas para contarla alguien puede hacer una obra maestra con tres notitas y una guitarra y es perfectamente válido Si te conmueve, funciona. Si te mueve algo, funciona. Y habrá quien necesite de una orquesta sinfónica y una sinfonía para provocar lo mismo. Y también funciona y también es válido. El punto aquí, creo yo, es la honestidad del discurso y del producto y lo que se quiera decir y cómo se dice. Yo no tengo problema, honestamente, con que haya películas palomeras, por así decirlo. Porque, pues, de vez en vez está bien relajarse y no tomarse ni el mundo ni el cine tan en serio. Hace falta, de vez en cuando, solamente sentarse a que los problemas sean de otros por dos horas. Entonces, eh, él hace la, la, la música de la saga de crepúsculo Me parece que es solamente de la segunda parte, que es Eclipse, si no mal recuerdo. Y Luna Nueva. Me parece que es Luna Nueva. Hace, hace la pues la la música de esto y entre muchos otros trabajos que tiene ahí como The Queen por ejemplo eh, llega un proyecto que le vale una nominación y un premio al Oscar que es Hotel Budapest vamos a, a escuchar Hotel Budapest un poco y venimos a comentar más vale la pena Me gusta, me gusta mucho cuando, cuando hay, hay películas que son tan particulares y que esa particularidad o esa extrañeza o esa, esa cosa que la hace hermosa se puede transmitir también desde muchos de los enfoques de una película. ¿no? Se puede transmitir también desde la música, desde la imagen, desde el texto, desde el guión, desde las actuaciones. Y creo que Hotel Budapest es una de esas películas que son sumamente particulares, que son visualmente, tienen un estilo visual muy marcado, Tienen un estilo musical muy marcado, las actuaciones son bastante significativas, son muy buenas y son muy poco usuales, por así decirlo. Los personajes son muy interesantes. Pero particularmente creo yo que de esta película, que vale la pena, no se las voy a spoilear, véanla, vale la pena ver. Eh, la, el, el, la dirección de fotografía y la composición siento que empalman perfecto. O sea, todos esos tonos rosas y todas estas, estas eh, cuestiones en color pastel dentro del hotel empatan perfecto con la música de Alexandre. ¿Por qué? Eh, aquí yo creo que en esta, en esta pieza se puede ver más, un poquito también en Benjamin Button, um, pero ya podemos escuchar un poquito más de la ascendencia de, de Alexandre Desplat. Ya se, se escucha más eso, esas especie de mandolinas que están al fondo y esas escalitas que tocan, eso es música griega. Nos recuerda mucho el... el ah, ol, olvidé el nombre de, de, de esta canción griega famosísima que sale en una, en una serie muy popular. Esperemos lo, lo recuerde, pero definitivamente eso, eso es música griega tradicional. Nos habla del origen de, de Alexandre, además de que está utilizando escalas que son muy propias de, de Europa, Y pues nos, nos habla al mismo tiempo del concepto bien eh, estructurado del, del, del Hotel Budapest. Pero también nos habla mucho sobre el autor. Nos, nos dice sobre la, la ascendencia y el estilo. Ahí tienen los toques franceses. Se escuchan, se escuchan inmediatamente ahí que hay un francés componiendo, componiendo esa música de fondo. Eso, eso es muy bonito. A mí me gusta mucho cuando... cuando los compositores tienen tanta personalidad que la pueden transmitir a toda su música y que la música, más allá de no entenderse como parte de otro proyecto más grande, empalma perfecto y puede expresar bien lo que necesita la película y puede expresar perfecto quién es el autor de esa música. Bien, eh, pues esta banda sonora, esta, esta pieza que escuchamos es Mr. Mustafa de El Hotel Budapest del Gran Hotel Budapest, y le da una nominación, a, le da varias nominaciones a esa película, y Alexander Desplatza le triunfador como eh, el Oscar de ese año a Mejor Banda Sonora. Me parece que es merecidísimo, primero eh, escuchando el estilo que, que maneja en esta, en esta pieza, cosa que escogí La anterior y esta a propósito, porque las piezas siguientes de que vamos a por lo menos a poner hoy tienen esta mezcla, esta mezcla entre esos dos estilos, como muy franceses, europeos y muy sinfónicos de, de Alexandre Desplat. Pasa algo similar a lo que en el, dentro del estilo de Alexandre, a lo que veíamos en algún otro episodio con Alan Silvestri, que tiene otras influencias. Se sabe que colabora con otros músicos dentro del jazz y dentro de un género que creo que no habíamos tocado aquí y que es un género increíble, que es el bossa nova. Eh, Alexander Desplat es lo que le decíamos hace rato, todo está conectado amigos, de repente el, el, el samba y el bossa nova pueden tocar a un, eh, a un niño francés, eso es increíble. Colabora con un pues con una cantidad importante de jazzistas y me llama mucho la atención esta colaboración que tiene en, dentro del mundo del bossa nova con Carliños. Carliños es una figura importante dentro del mundo del, del, del bossa nova. Carliños Brown, que si bien no, el, el bossa nova usualmente no es como la música más popular o que esté más dentro del streaming que en estos momentos, pues es una música claramente influenciada por el jazz. Y de una mezcla afro-brasileña, que vuelve interesante pensar en cómo es que un francés la puede asimilar también. Es, es curioso, es curioso. Pero no se ve, igual que en el caso de Alan Silvestri, no se ve tan influenciado esto dentro de la composición que tiene a nivel, a nivel cinematográfico. Seguramente sea también por los encargos que le hacen, porque ya hay una marca Alexander Desplat que. ...seguramente los directores se acercan a ellos... A, ...o a él, perdón... ...a él y a su equipo de trabajo... ...para poder lograr esos efectos dentro de sus películas, ¿no? Caso interesante es el... ...el que vamos a... ...a tocar a continuación... ...porque... ...ha hecho una reinterpretación bastante buena de... ...un concepto ya trabajado por un compositor... ...muy famoso... ...antes de él... ...me explico... ...dentro de la saga de Harry Potter... Uh, ...el tema principal... ...los temas principales más bien... ...están desarrollados por el grandísimo... ...John Williams... ...son legendarios... ...todos los hemos escuchado... ...el tema de Hedwig... ...que es el tema central de la saga... ...está en el inconsciente colectivo de todos... ...todos lo hemos escuchado... Eh, ...pero obviamente John Williams... ...al ser John Williams... ...tiene trabajo por todos lados... ...y eso hace que la agenda se apriete... ¿no? ...hace que sea complicado... ...poder cumplir con todos los... ...los requerimientos que pide la industria... ...entonces por cuestiones de agenda... Hay varias películas que no puede musicalizar John Williams, pero que conservan los temas de John Williams y se reinterpretan. Eh, por, ejem el, por ejemplo, la cuarta película, que es El Cáliz de Fuego, no está dirigida por John Williams. Y la séptima y octava película, eh, Las Reliquias de la Muerte, parte 1 y parte 2, tampoco están musicalizadas por John Williams. La séptima y la octava están musicalizadas por Alexander Desplat y tiene pues tiene un, un, una forma de reinterpretar bastante interesante porque los temas principales de Harry Potter los deja más o menos intactos. Más o menos. Porque como toda, como toda persona que ya haya visto con un poquito de detenimiento o que sea fan de Harry Potter, como en este caso yo, <ríe> pues se habrá dado cuenta que la dirección de fotografía dentro de las películas hace que cada vez se vaya tornando más oscuro el panorama. ¿no? Precisamente como la historia de merita al principio en la piedra filosofal todo es magia, todo es dorado todo es este eh, tiene esta luz como de como de las velas ¿no? todo es mágico y esplendoroso y todo eso y conforme va pasando en especial a partir de la tercera película todo se va tornando más oscuro conforme empieza a haber muertes en serio de, de personajes importantes dentro de la, de la trama hasta que en las últimas películas quizás ya un poco exageradamente eh, la fotografía es sumamente oscura, es muy muy difícil de, de distinguir A veces. De hecho tiene un manejo importante. Es difícil hacer una película tan oscura porque precisamente pues, el, el cine y nuestros ojos requieren de, de la luz para poder, para poder ver. Y el tratamiento que hay que darle a ciertas películas de, dentro del color pues, hace que sea complicado una, una hazaña de esas. Y Alexander Desplat comprende, comprende perfecto el el concepto de cómo todo se está volviendo más oscuro, cómo están en medio de una guerra, cómo se está muriendo gente y cómo de repente todo ya no es tan luminoso como el tema de John Williams lo sugiere en un inicio. Y hace varias reinterpretaciones. Eh, usualmente el tema de John Williams lo deja intacto melódicamente, pero las armonías, que son, es todo lo que nos da el ambiente, eh, son totalmente distintas. El ritmo cambia, el, el tema es más lento es más oscuro, se escucha más pesado y hay varias reinterpretaciones dentro de, de esta película y varias composiciones nuevas. Vamos a escuchar una composición nueva dentro de esta película que está dentro de una de las escenas quizás más, más pues no sé si icónicas, pero que nos hablan más de, de uno de los personajes que es Hermione Granger. Eh, vamos a escucharlo primero, el tema es Oblipiate. Esto fue Obliviate, que para los que no sean fans de Harry Potter, es uno, el nombre de uno de los hechizos eh, que precisamente se eh, habla sobre olvidar. Es un hechizo que es para borrar la memoria. Y esto se escucha claramente. Esto es, un, esto es una pieza de guerra. Estamos caminando la guerra con esos bombos súper pesados, con esa armonía súper oscura. Y está perfecta para, conceptualmente, para la escena en la que, en la que es utilizada. Que es precisamente cuando Hermione Granger eh, está... Lanzándole este hechizo a sus padres para dejarlos y salvarlos del peligro e ir a la guerra. Es una, una escena que nos habla mucho de la valentía del personaje. Es muy bonito ver cómo se puede reinterpretar un tema y un concepto tan, eh, pues tan masticado en el inconsciente colectivo. y que funcione tan bien. Le da el sello. Le da el sello de splat. Dentro del, de lo que ya hizo John Williams. Que yo creo que no ha de haber sido una, una labor fácil. Bueno, eh, también podemos escuchar aquí un poco del de estilo que mencionábamos al principio, el estilo en el que los, los violines, eh, la, la percusión, en especial los tonos graves dentro de la orquesta, como las flautas, como los, las tubas, tienen esa importancia eh, muy marcada dentro del estilo de la composición de este señor. Y pues también podemos analizar quizás aquí... Y a diferencia de con otros autores, quizás el poco uso de percusión dentro, del, dentro de su música, no o sea por ejemplo, ahorita la lo, lo, lo está usando muy puntualmente, solamente nos está poniendo a los, a los timbales de orquesta y haciendo el tono más grave para darle ese peso necesario a la, a la pieza, ese, ese toque dramático, y bueno. No, no escuchamos que use tanto la percusión dentro de sus, de sus otras obras, algunas se quedaron fuera, vamos a ponerlas por ahí, dentro de las redes sociales, entonces estén al pendiente. Vamos a irnos a un corte, pero no sin antes recordarles que Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales y el Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Para más informes hay que contactarse al teléfono 3092 1246 y la atención es de 7 a 2030 horas. Y Alcohólicos Anónimos en la oficina intergrupal paso 12 ofrece orientación gratuita y para más informes hay que contactarse al teléfono 55 83 08 19 23. La atención es de 10 a 18 horas. Vamos a un corte y regresamos a seguir hablando de Alexandria. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en la máquina de urecas. La máquina de urecas.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 El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena, pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país. Parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. El sol sale para todas Porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia Con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México Con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles Para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes El sol sale para todas PRD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 La Voladora Radio. En Franca, en Franca y Abierta Rebeldía. Hemos vuelto, amigos, a la máquina de Eurecas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Volvemos, estamos ya en el último bloque de este programa y hablábamos sobre Alexander Desplat y sobre el estilo, el estilo tan particular que tienen algunas películas en el que lo llaman a colaborar en el que la dirección de fotografía, el color empata tan bien con la banda sonora y en este bloque vamos a hablar de algo que tiene que ver precisamente con eso mismo y les quiero hacer una pregunta ¿qué es mexicano y le encantan los monstruos? pues Guillermo del Toro obviamente eh, Guillermo del Toro tiene de repente este, esta idea, bueno tiene, tiene esa inclinación por los monstruos de, desde todas las etapas que, que tiene en el cine ya sea viéndolo con eh, pues con películas tan suyas tan estilo Guillermo del Toro como El Espinazo del Diablo, como El Laberinto del Fauno hasta películas un poco más populares que también hablan de monstruos como Pacific Rim no como, eh, pero Siempre hay, siempre hay algo dentro del estilo de, de Guillermo del Toro, incluso por ejemplo películas como Hellboy, que es una adaptación no tan fiel al cómic, pero que tiene demasiado de, de del toro y que funciona perfecto, o sea, eso tiene el, el, el steampunk el estilo steampunk tan querido por Guillermo del Toro y que está tan, tan grabado dentro de muchas de sus películas, el, el trabajo en, en dorado y rojo que es característico de muchas películas de, de, de del Toro, en especial del Espinazo del Diablo y del Laberinto del Fauno, esto, estas paletas de color que utiliza. Y por ejemplo, podemos ver una preferencia por esta paleta de colores que se ve muy notablemente en el laberinto del fauno. El laberinto del fauno está dividida visualmente, por así decirlo, en dos mundos. ¿no? Está el mundo real, que es la España del franquismo, y está el mundo fantástico, que eh, pues, cambia drásticamente en color. El mundo fantástico es rojo y dorado. Se, en palabras del toro, es para, para poder representar el, el nacimiento y esta, esta cuestión de la sangre y la placenta y todas estas cosas y por otro lado el mundo real el mundo del franquismo es oscuro pero no oscuro como el estilo de las películas de Harry Potter que hablamos hace rato sino es oscuro verdoso oscuro con azules eh, con tonos como sepia por así decirlo y es una es una dirección de fotografía que retoma para otras películas, por ejemplo, para Hellboy. También podemos ver ese, ese tipo de de, pues sí, de dirección de fotografía dentro de Hellboy, en la que el mundo usualmente, eh, en especial en Hellboy 2, me parece, en la que el, el mundo que es mágico, por así decirlo, es dorado y rojo y tiene todos esos tonos vinos. Y el mundo, eh, la, el mundo pues, por así decirlo, común, el mundo real es... Eh, igual en colores sepia, verdes, azules entonces usualmente vemos que del toro está moviéndose en sus obras, en las que, son, en las que hablan más de del toro se está moviendo entre estas dos eh, direcciones de fotografía entonces llega el, el caso en 2018 de la forma del agua que tiene precisamente toda esta cuestión de la coloración eh, en tonos sepia, verdes, eh, azules y en, en varias tonalidades, ¿no? De esos, de esos colores. Y que, curiosamente, una, una película que tiene una característica visualmente tan eh, evidente, pues necesitaba de un director que empatara bien con esa característica evidente. Y pues, como ya lo vimos en los trabajos anteriores, decide llamar Guillermo del Toro a Alexander Desplat para trabajar. Y nos regala una banda sonora increíble, llena de la sutileza que que tiene Alexander Splata a la mano llena del estilo eh, francés y del estilo europeo que tiene y que, y que maneja perfecto y también llena de algo bien bonito que es la experimentación está experimentando con otros timbres y con un instrumento que no es nada común dentro de eh, básicamente cualquier composición es difícil encontrar composiciones más allá de las que ha hecho Mozart con este, eh, con este instrumento y conceptualmente cuadra perfecto vamos a escuchar el tema principal de la forma del agua de Alexander Spray. el tema principal de la forma del agua sonando al fondo de la mano de Alexander Desplat eh, perfecto para la para la película, la describe perfecto eh, nos recuerda necesariamente cuestiones acuáticas, es, es es perfecto, es conceptualmente apto para esta película y hablábamos hace rato antes de escucharla que es también una cuestión un poco de experimentación, porque ese instrumento, ese tono particular que tiene la melodía, es eh, Es el timbre de un, de un instrumento llamado armónica de cristal, es un instrumento difícil de encontrar en las composiciones, eh, compositores como Mozart por ejemplo hicieron piezas para esto, es, una, es, una, es un cilindro eh, de cristal girando que requiere que te mojes los dedos para hacer que suene como al estilo de las copas de vidrio, no es, eh, no es para nada fácil de encontrar y es un timbre preciso para la película, o sea, lo, lo necesitaba. Quedamos, eh, nos quedan pendientes muchas, muchas piezas más de Alexander Desplat. Vamos a estar subiendo a las redes sociales si quieren eh, escuchar un poquito más de este compositor. Por hoy eh, terminamos. Vamos a, a irnos con esta pieza en el fondo. Y pues gracias una vez más por estar escuchándonos, ya sea que nos estén escuchando directamente en la señal de la voladora o que nos estén escuchando en el podcast. Que tengan una bonita tarde o día o noche o madrugada, lo que sea, en el momento en que lo estén escuchando. Yolotzin está en cabina, yo soy Vicente Monroy, muchísimas gracias, nos vemos la próxima. tiempo se nos terminó. Escúchanos el próximo programa para escuchar más música de películas, videojuegos y artes escénicas. La Máquina de Orecas. Nos escuchamos el próximo miércoles de 4 a 5 p.m. en La Máquina de Orecas por la voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. Música hasta por los juegos. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, La Máquina de Orecas, Instagram, La Máquina de Orecas, Facebook, Vicente Monroy Marín, Instagram arroba @chen